¿Cómo estás? Aquí estamos queriendo hablar de economía contigo. Bueno, y el tema del día de hoy, lo dejamos colgado el miércoles pasado, es el tema de inflación, que a su vez tiene alguna novedad también internacional, porque en este momento, hoy, en la primera hora, ya Estados Unidos publicó los datos propios. Así que dice que también se conecta con esta discusión que hay, por llamarlo de alguna manera, entre el Ministerio de Trabajo y el propio PIC-CNT con respecto a los números propios de salario real y de inflación, eh, del el aumento de los salarios nominales y la, el comparativo con la inflación. Así que capaz que podemos puntuar eh, algunas cifras para que la audiencia tenga un poco más claro de qué estamos hablando o de qué están hablando los distintos actores al respecto. Y bueno, el miércoles pasado el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de inflación del mes de julio, al 31 de julio, Voy a ser este, honesto yo pensé que iban a estar por debajo de lo que se publicó, de hecho creo que la mayoría de los analistas quedamos un poco sorprendidos, esperábamos una caída de la tasa de inflación eh, al unísono con lo que está pasando en otros países del mundo, eh, pero bueno, no lamentablemente la inflación de julio del 22 marcó un aumento de 0,77%, el comparativo con, con respecto a julio del año pasado fue 0,52%, o sea bastante más por tratarse de un mes, el acumulado del año 2022 está en 6,86% del 1 de enero al 31 de julio, ese fue el aumento de los precios del índice general de precios comparado contra el 5 y medio de 5,3 del año pasado y en lo que tiene que ver con la, el anualizado, o sea, 12 meses cerrado el 31 de julio, estamos hablando de 9,56%, estamos muy cerca de Eh, los dos dígitos del 10% comparado con el 7,3% del año pasado. Para tener una referencia, el Banco Central fijó un techo del objetivo de la inflación de, en el 6%, está más de un 50% por encima de eso, o sea, está bastante lejos del objetivo inicial que tenía. Y si uno analiza lo que se publicó también en estos días de las expectativas que tienen los empresarios, vemos que la inmensa mayoría... No eh, duda que vaya a variar mayormente esta inflación al cierre de este año y en los próximos años. De hecho, se espera por parte del sector empresarial que la inflación va a estar por encima del 9% al cierre del, del año 22. Repito, 6% era el techo del gobierno y por debajo de eso son las expectativas que tenía originalmente el Ministerio de Economía y Finanzas. Y muy poco cambio para los años próximos. En el año 23 se estima que cierre con el 8,7% y en el 2024, 8,4%. Y, y bueno, si uno analiza la interna de los datos de julio, también es bastante preocupante porque de ese 0,77 de julio, eh, eh, la tercera parte se explica por alimentos y bebidas, el triple de lo que implicó en julio del 21. O sea... Los precios están aumentando a nivel general, pero además están aumentando particularmente en aquellos bienes y servicios que constituyen la canasta clásica de los uruguayos en materia de alimentos y de transporte. Alimentos y bebidas en los últimos 12 meses ha aumentado 11,51% y transporte vinculado al combustible básicamente 13,19%. O sea, por encima inclusive del promedio de la canasta y distintos rubros de la canasta que han evitado que esta subiera más eh, en comparación a lo que ha subido en eh, los dos rubros más importantes. A ver, la audiencia lo conoce perfectamente, lo que es el combustible y la mesa de todos los días, alimentos y bebidas, se lleva buena parte de las preocupaciones que tenemos. Eh, las expectativas para los próximos meses, bueno, repito, son muy pocos cambios y que esta situación se va a mantener. Curiosamente hoy eh, el Estados Unidos, que era uno de los países, eh, uno de los países que inicialmente empezó a, a combatir la inflación, mostró un resultado bastante distinto, la inflación de Estados Unidos sigue siendo alta, pero descendente, descendiente. Y más, que el dato de Apex muy fresquito de la última hora De, eh, las autoridades eh, que miden esta, estos datos en Estados Unidos marcan que la inflación eh, estuvo en julio anualizada en del 8,5%, casi un punto por debajo de lo que es eh, Uruguay, pero además está por debajo de lo que se estimaba por parte de los especialistas y de los analistas, que era el 8,7%, y eso ha motivado, por ejemplo, que en este momento hay una euforia importante en las bolsas de valores, porque daría la impresión que lo peor ya pasó en Estados Unidos, la tendencia empieza a ir a la baja, y cuando la tendencia empieza a ir a la baja, e implica que el, el, las autoridades monetarias de Estados Unidos están haciendo bien la tarea, están cumpliendo con lo que han prometido, están cumpliendo con sus objetivos, y la situación ahí se, se tendería a estabilizarse ya en los próximos meses, sin que se profundice mucho la recesión económica que este, han empezado a sufrir en los últimos meses, o sea que en lo que tiene que ver con el norte daría la impresión de que lo peor ya pasó, en lo que tiene que ver con Uruguay todavía eh, no hemos pegado la curva. Y a propósito, esta es la discusión que ha tenido justamente el TICNT con el gobierno, con el Ministerio de Trabajo. Eh, eh, los salarios han subido relativamente menos con respecto a la inflación, En lo que va del periodo de gobierno, los salarios nominales han subido un 14,7%, la inflación un 21,9%, bastante más, y si seguimos el razonamiento que teníamos originalmente, tomamos solo combustibles y alimentos, la situación es mucho peor. El, los alimentos han aumentado en el torno del 26%, y la nafta un 47%, el supergas un 36%, eso es un poco lo que le transmite eh, la central de trabajadores al gobierno, sí, Eh, algunos salarios se han mantenido, algunos han subido, pero claramente los componentes de la canasta que implican el consumo más importante de la familia han subido mucho más, y eso en términos económicos se llama caída del salario real. Así que esos son los datos que tenemos, Jorge, la buena noticia, la otra que no es menor, que el precio del petróleo por primera vez desde, hace, desde que se inició la guerra de, de Ucrania La semana pasada estuvo por debajo de los 90 dólares el barril, eso es una buena noticia, porque por lo menos frena al alza el precio de los combustibles, o debería de ser así, esperemos que así sea, y de esa manera entremos en el grupo que ya integra Estados Unidos de una inflación a la baja en los próximos meses, esperemos que así sea. Eh, Mauro, justamente estaba estaba esperando que redondearas para consultarte sobre el tema de efectos de la guerra mundial, Y eh, cuando hablamos de la inflación en Uruguay, ¿puede pensarse que básicamente lo que tiene que ver con, con el costo de los alimentos de alguna forma tenga relación directa con el tema de la guerra? Hay buena parte que sí, y hay una parte que viene ya de una inercia eh, que no, te diría yo. Uh -huh. Pero sí, sin lugar a duda, la guerra ha influido en Uruguay y en todo el mundo. Eh, de todas formas, daría la impresión que hay muy pocos cambios en los últimos tiempos en torno a ese tema, y tendría que empezar a regularizarse el precio más que nada de los alimentos que han este han aumentado fuertemente por el tema de la guerra. Lo mismo lo que decíamos con el petróleo. Ahora el precio del barril es el mismo que existía antes de que se iniciara la guerra de Ucrania. De manera tal que, por lo menos el empuje de los precios por ese lado, ya tendría que empezar a disminuirse. Bien, nos reencontramos la semana que viene. Gracias, Mauro. Con gusto, Jorge. Buena semana para todos. Gracias. Hasta pronto. Chao, chao. frecuencia abierta